361. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como Interno 362. Las empresas del Estado están sujeta al procedimiento de acceso a la información establecido en la presente ley. Este enunciado se refiere a Las entidades obligadas a informar 363. La entidad pública deberá identificar al funcionario responsable de la elaboración de los Portales de Internet 364. Todas las entidades de la administración pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma. Este enunciado se encuentra en Responsabilidades y sanciones 365. La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública, dicho enunciado se refiere. Excepciones al ejercicio del derecho. Información confidencial. 366. Responsabilidad y sanciones. Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de abuso de autoridad a que hace referencia él. Artículo 377 del Código Penal. 367. La entidad de la administración pública a la cual se haya presentado la solicitud de información debe otorgarla en un plazo. No mayor a 10, 10, días hábiles. 368. Información de acceso público. Se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a la decisión de naturaleza así como las actas de reuniones oficiales. Administrativa. 369. Clases de sanciones. Una de las sanciones que pueden imponerse por las infracciones previstas en el presente régimen sancionador es la siguiente. Amonestación escrita. 370. La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la administración pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso. Administrativo judicial. 371. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá en el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos. Corresponde. Publicación en los portales de las dependencias públicas. 372. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad generado por Sistema de Evaluación de Conocimiento Policial, CIECOPOL 2024. Página 66 Personal y Familiar. ¿La información referida a la salud personal? 373. La presente ley tiene por finalidad la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental consagrado en Constitución Política del Perú Art 2. Número 5. 374. La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información. 375. Esta ley no faculta que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o Análisis de la información. 376. Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros estados, logísticos, de Reserva y movilización. 377. Elementos de las negociaciones internacionales que de revelarse perjudicarían los procesos negociadores o alterarán los. Acuerdos adoptados. 378. Publicación en los portales de las dependencias públicas. Las entidades de la administración pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información. Actividades oficiales que desarrollan o desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a los cargos del nivel subsiguiente. 379. El incumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a represalias contra los funcionarios responsables de entregar. La información solicitada. 380. Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la Administración Pública para realizar esta labor. En caso de que éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige. ¿Al funcionario que tiene en su poder la información requerida? 381. Excepciones al ejercicio del derecho. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno. Información relacionada con el alistamiento del personal y material. 382. Excepciones al ejercicio del derecho. Información reservada. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia la excepción comprende. El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas o afectar la seguridad ciudadana. 383. Excepciones al ejercicio del derecho. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo. Desarrollos técnicos y barra diagonal o científicos propios de la defensa nacional. 384. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que están regulados. Por el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución. 385. Cuando una entidad de la administración pública no localice información que está obligada a poseer o custodiar. 386. Legitimación y requerimiento inmotivado. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la administración pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho. 387. Excepciones al ejercicio del derecho. Información reservada. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia, la excepción comprende las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación de comunicaciones amparados por ley. 388. Remite un informe anual al Congreso de la República en el que da cuenta sobre las solicitudes, pedidos de información atendidos y no atendidos. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 389. ¿A qué principio corresponde la entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información solicitada? Principio de publicidad. 390. El incumplimiento del plazo faculta al solicitante a recurrir ante Autoridad Nacional de Transparencia y acceso a la información pública. 391. ¿A qué principio corresponde cuando los funcionarios responsables de brindar información en el área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información? Publicidad.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 394. Toda solicitud debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la Administración Pública para realizar esta labor, en caso que éste no hubiera sido designado. La solicitud se dirige. 394. Al superior inmediato. 395. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige Expresión de causa para el ejercicio de este derecho 396. Asimismo para efectos de esta ley, se considera información pública cualquier tipo de información financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como Las actas de reuniones oficiales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 Planes de defensa de bases e instalaciones militares. 399. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercida respecto a la información clasificada como secreta que se sustente en razones de seguridad nacional, sobre la cual no podrá ejercerse el derecho de acceso a la información pública. Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar. 400. Procedimiento. Las dependencias de la entidad tienen la obligación de encauzar las solicitudes al funcionario encargado.